Mujeres con Historia El 2 de julio de 1961 el célebre escritor Ernest Hemingway arquetipo de macho man de su época se quitaba la vida volándose los sesos con una escopeta Tenía tan solo 61 años y una trayectoria literaria llena de éxitos. ¿Qué fue lo que le ocurrió que terminó desembocando en aquel terrible desenlace? ¿Y quiénes fueron las numerosas mujeres que dejaron huella en su vida? Es lo que vamos a descubrir hoy. Ernest Hemingway siempre tuvo mucha imaginación... ...y gran parte de su biografía está exagerada... ...por los testimonios que él mismo se encargó de realizar... ...en su primera incursión bélica durante la Primera Guerra Mundial... ...conducía ambulancias... ...y tuvo que asistir a varios heridos... ...hasta que él mismo cayó también herido... ...tras seis días de trabajo... ...a su vuelta en Oak Park, Illinois... ...un suburbio de Chicago... ...la ciudad natal en la que nació un 21 de julio de 1899 se dedicó a fantasmear con sus vecinos diciendo que casi muere mientras ayudaba a salvar a un soldado caído en el frente de batalla y que el mismo rey de Italia le había condecorado por su valor la pasión y los detalles con los que narraba el embuste eran tan creíbles que en su comunidad creyeron que era un auténtico héroe aunque en realidad nunca entró en batalla ni tampoco se enfrentó al enemigo Pero Ernest tenía una gran ventaja sobre otros compañeros Él era muy observador Le gustaba que los soldados y otros heridos caídos en batalla Le contaran sus experiencias en la guerra Y aquellas historias serían el caldo de cultivo posterior Para una de sus novelas más laureadas Adiós a las armas donde narra su primer amor Y también su primera desilusión Tenía un hermoso cabello y en ocasiones la contemplaba mientras se lo trenzaba a la luz que entraba por la puerta abierta y brillaba incluso en la noche al igual que el agua brilla en ocasiones antes del alba. Aquella chica, aquella mujer, se llamaba Agnes von Kurowski. Tenía 27 años y él tan solo 19. Agnes era la enfermera que se encargó de su recuperación en el Hospital de la Cruz Roja en Milán y aunque su amor fue correspondido, La norteamericana no veía futuro en la pareja Escribo en medio de la noche Luego de pensar en mí misma Y me temo que esto podrá herirte Intenté convencerme a mí misma De que nuestra historia de amor era real Parecíamos jamás estar de acuerdo Lo cual me irritaba Pero siempre daba mi brazo a torcer Para evitar que cometieras una locura Pero soy y siempre seré mucho mayor que tú Y esa es la verdad Y no puedo hacer un lado el hecho De que eres apenas un niño Ernest estaba muy enamorado y fue un gran desengaño amoroso el que sufrió pues estaba convencido que aquella era la mujer de su vida comenzó a zanganear no quería estudiar ninguna carrera universitaria su madre estaba desesperada viendo que su hijo estaba perdiendo el tiempo y decide echarle de casa Hemingway había hecho sus pinitos como periodista primero en el colegio y después en un periódico local cubriendo sucesos Así que decidió probar suerte en algún diario de la ciudad de Chicago. Es contratado entonces por el Toronto Star y retoma su actividad social. Y en una de aquellas reuniones conocerá a una de las personas más importantes de su vida. En una fiesta conoció a Hadley Richardson, quien visitaba Chicago desde San Luis. Harley tenía una cómoda vida bajo una madre protectora y a los 29 años muchos predecían que sería una solterona. Su confianza en sí misma aumentó gracias al más experimentado Hemingway y a diferencia de Agnes, lo amó a pesar de su diferencia de edad. Cinco visitas y nueve meses después se casaron. Elizabeth Harley Richardson era una mujer dulce que admiraba el temperamento de su joven esposo, ella le proporcionó la paz necesaria y el respaldo económico para realizar el viaje que terminaría por formar el estilo característico del, del escritor que conocemos hoy en día ese viaje iniciático y artístico sería a la ciudad de la luz al París más intelectual allí, mientras ejerce de corresponsal del diario Toronto Star se codea con la escritora especializada en poesía, Gertrude Stein Gertrude será... Su madrina en París Ella le presenta a la crème de la crème de la capital francesa Y le enseña a pulir su estilo como escritor Ernest está muy feliz Por fin parece que ha encontrado su leitmotiv en el mundo En París está tan inspirado que escribe varios manuscritos Y comienza a plantearse publicarlos mientras está cubriendo un reportaje en Austria para su periódico le pide a Hadley y a su mujer que le lleve los manuscritos para presentarlos a una editorial con la que ha contactado pero en el viaje Hadley perderá de forma accidental todos los manuscritos de su esposo ella está abrumada no para de llorar porque no entiende en qué lugar del tren o la estación lo ha podido perder aún así Hemingway encaja muy bien la pérdida y se centra en una nueva novela esta novela se llamará Fiesta y narra las aventuras de un grupo de extranjeros en plena fiesta de San Fermín en España resulta que el matrimonio había visitado varias veces nuestro país la primera vez en 1923 y desde entonces Ernest se había aficionado y enamorado del espíritu español y del espíritu festivo de Pamplona La novela es su primer éxito y pasa de los que le critican su obra. fiesta se puede comprobar el característico estilo que le acompañará a lo largo de su carrera literaria hará célebre el menos es más en palabras de Hemingway pienso de forma sencilla por eso escribo de forma sencilla Ernest utiliza una prosa muy bien escrita pero escasa en detalles sin pretenderlo revoluciona la forma de escribir las novelas Es una época plena donde comienza a alimentar el personaje de macho alfa que le acompañará siempre. Y llega un nuevo amor a su vida, una nueva musa, una admiradora de su obra, periodista como él y muy bien situada económicamente. Fue en ese momento que harley conoció a Pauline Pfeiffer, una atractiva mujer de alta sociedad que trabajaba en la sección parisina de la revista Vogue. This is the end. La inocente Hartley aceptó de buen grado que Fifi, como la llamaban cariñosamente... ...se hiciera inseparable de la pareja. Cuando quiso darse cuenta, su esposo se había enamorado de aquella jovencita. Hemingway quiso hacer un arreglo para seguir con las dos, pues las querían las dos... Pero Hadley no estaba dispuesta y le dio un ultimátum. Tenía 100 días para decidir con cuál de las dos quería vivir. El escritor americano decidió que Fifi se ajustaba mejor al nuevo estilo de vida intelectual que llevaba. Además, Hadley había perdido atractivo tras tener a su hijo Jack, su primogénito. Y los ocho años que le llevaba comenzaban a notarse demasiado. Hemingway le tenía mucho cariño a Hadley y le escribe una carta de despedida. Creo que quizá la mayor fortuna que tendrán nuestros hijos es tenerte a ti como madre. Ruego a Dios que pueda recompensarte por el inmenso daño que te he ocasionado. Fuiste la mejor, más sincera y más amorosa persona que he conocido. Fifi comenzó una nueva etapa abandonando París en 1928 y se van a Florida a Gallo Hueso lo curioso es que antes de vivir juntos como pareja tenían una relación sexual fantástica pero resulta que cuando decide casarse se vuelve impotente ella le dice que reza en un altar y él después de rezar funciona sexualmente de maravilla y entonces fue cuando decidió ser católico aunque no creyera de este segundo matrimonio nacieron dos nuevos hijos también varonas Patrick y Gregory fueron embarazos muy traumáticos de muchas horas y además con cesárea Hemingway era muy tenaz a la hora de escribir Escribía todos los días Desde las 5 de la mañana Hasta mediodía Escribir era lo más importante de su vida Y le molestaba que hubiese ruido a su alrededor no soportaba para nada que le distrangeran recordaba y echaba mucho de menos París, pero bueno él que no era muy niñero se entretenía yéndose de excursión junto a sus hijos les enseñó a cazar les enseñó a pescar Y al igual que había hecho su padre con él, pues nada, pues hacía muchísimas cosas con sus hijos. Eso sí, no tenía nada que ver con la personalidad de su padre, el cual había sido muy autoritario y austero. De pequeño le pegaban auténticas palizas por desobedecer su autoridad. Y aunque respetaba a su padre, odiaba su forma de ser. En cambio, su madre había sido más cariñosa, pero intransigente. Además, esto es muy curioso, le llevó hasta los seis años vestido de niña, una absurda moda victoriana utilizada en aquellos años que no le gustaba nada recordar al escritor de moda. En Calle Hueso, Hemingway recuerda la historia vivida en Italia con su primer amor y publica con gran éxito Adiós a las Armas. En ese tiempo su padre se suicida Esa será una lacra que perseguirá a muchos miembros de su familia Como una maldición La depresión derivada en el suicidio Con demasiada facilidad Pero en esos momentos Hemingway era feliz Realiza sus primeros viajes a Cuba Donde tiene un nuevo amor una amante llamada Jane Mason La relación de Jane Mason con Hemingway continuó durante varios años. Ella era joven, divertida y, más importante, llenaba el vacío dejado por Pauline. Jane era emocionalmente inestable y durante su relación rompió su espalda en un intento de suicidio desde su balcón en un segundo piso. Hemingway decía que era la chica que había caído por él, literalmente. pero al parecer Jane lo pasaba bastante mal y empezó a tener así un poco algunos desequilibrios con lo cual Hemingway decidió abandonar su relación en 1936 conocerá a la que será su tercera esposa la novelista y periodista Martha Gelhor Martha será la única mujer que le trate de igual a igual algo que su personalidad machista no lleva nada bien y aunque sabe que ella como periodista vale mucho y escribe fenomenal tendrán sus más y sus menos agradecer a mi compañero Rubén Bartolomé su colaboración y os quiero convocar a la semana que viene porque ¿qué será lo que ocurrirá en la vida de Ernest Hemingway para que termine suicidándose como varios miembros de su familia cuando parecía que el mundo le sonreiría y estaba a sus pies pues eso lo averiguaremos el domingo que viene